b u e n o tu presencia acá, como de alguna manera respaldando el inicio de este proceso que inicia por parte d e ambiente de la provincia junto a los intendentes de la zona. Así es, en un. acomodar el territorio, podríamos decir de una forma, donde creemos que es algo totalmente virtuoso, donde, como decía Pablo, le pedimos a la provincia que, que los mapas que existen hoy tan pixelados y tan conflictivos terminen siendo ciertos. Y aprovechemos este paso de cuatro meses que vamos a trabajar todo, que vamos a poder opinar todo, a ver si podemos concretar un mapa definitivo en cada uno de los égidos y no tener esto de... De no saber bien si es rojo, si es amarillo,、eh, mandarle una consulta permanentemente a ambiente, que a ver si te dice que sí, que no, presentar recurso s de amparo, a ver si, si hay una reconsideración, todo u n p r o b l e m a t i c a que yo creo que lo mejor es unificar la legislación completa, la o sea, provincial con la municipal. Entonces también,、eh, los desarrollistas, todos van a saber, van, mañana van a tener, che, la ordenanza del c o d i ficción a es esto, acá puedo hacer esto, acá no lo puedo hacer, acá sí, y nos quedamos todos tranquilos, porque hoy, Hay cosas que se pisan, cosas cruzadas, no tenemos la definición. Parece que cuando somos más venenosos en algún lado,、eh, como que cargamos la culpa a los intendentes. Y bueno, no queremos eso, queremos. s o l a p a n l o s problemas, ¿no? Cuando se habla de crecimiento urbano, uno se imagina las propuestas que llegan de desarrollo para extender la ciudad. Ahora, en tu caso, como presidente del ODER. ¿Cómo está la situación de la basura? ¿Cómo, ¿Hasta dónde se puede seguir creciendo con estos problemas que son estructurales, como el tema del agua, la basura? Bueno, nosotros venimos trabajando、eh, lo, lo que era el antiguo basural de c o s k i í n que lo hemos transformado en lo que es el Oder hoy. Y justamente viendo el crecimiento de volumen que tiene n o en este proceso, nosotros hacemos un enterramiento controlado. Esto también hay que ser sincero, ¿no? es que estamos... Desarrollamos el programa Involucrarnos, ¿no? Donde el, es un programa que va un poquito más allá, de, de, del lado del vecino, pidiéndole al vecino que haga la separación, que trabaje lo orgánico, y eso va a generar que nos llegue menos volumen a, a, al enterramiento final. Creo que esa es la clave hoy y por eso le hemos dado tanta apuesta en valor. Pero bueno, por ahí las soluciones que pretendemos que sean definitivas, primero que no lo son, o las que pueden llegar a ser definitivas, son muy costosas. Entonces, hay un tema ahí que todavía hay que. Perfilar este, y solucionar, pero creemos que de base muchas son de cómo la cultura de la gente lo vaya tomando. ¿no? Eh, yo escuchaba recién de los microbasurales s y a veces voy a decir: todos los municipios tienen don, los lugares donde tratan la basura, y por ahí hay un vecino que agarra un campito y empieza a hacer un microbasural. Y voy a decir: Che, pero por ahí el recorrido de tu casa hasta ese lugar es lo mismo que ir a la planta de. De la municipalidad, y por qué no lo hace? Bueno, la parte cultural que hay que reformar, trabajarla, verlo. Por ahí, a nivel cultural, creo que hay que、eh, trabajar en las escuelas. Pero bueno, en los centros vecinales todo ayuda en este proceso. Lo importante creo que es esto, ¿no? Que estén junto todos los intendentes con una visión, en ordenamiento, que esté la gente que esté interesada en participar en esto. Y por ahí las primeras reuniones siempre todos hacemos catarsis, ¿no? ¿Por qué así? ¿No? ¿Por qué? Bueno, pero en v e z de decir, bueno, listo, ya está el catarsis, agarremos la evaluación y empecemos a avanzar. ¿Qué hacemos de ahora en más? ¿Se aprueban los biodigestores? ¿Se aprueba? ¿Qué es lo que se aprueba? ¿Dónde sí? ¿Dónde no? En el caso de la f a l a la cooperativa anunció haber ampliado o p u e s t a en marcha su plan director. ¿Cómo se suma a este proceso y cómo se orienta? Bueno, justamente hoy es muy importante la cooperativa porque la cooperativa tiene dos servicios importantes: uno es el agua, donde junto a la municipalidad estamos trabajando en la ampliación de, de la capacidad de potabilizar ¿no? al doble. Hoy estamos en el proyecto. ¿no? Una vez que tengamos el proyecto, se va a pedir la financiación en la provincia. Y otro de l a cooperativas está a cargo de las cloacas. ¿no? Que la Ciudad de la Falda, por suerte, es una de las ciudades que más. Porcentaje de cloaca tiene del Valle de Punilla, pero bueno, no quita de que esto falta, de que los ríos siguen contaminados porque los vemos, porque los sabemos, de más arriba, de más abajo, colonias, esto que van tirando. Bueno, son regulaciones que justamente hay que trabajar con la provincia, porque muchas veces el poder de policía lo tiene la provincia en los cursos de agua, y bueno, tenemos que trabajar en conjunto de cómo lo solucionamos. Y muchas veces termina siendo que esto falta inversión. ¿No? Y hoy, en los momentos complejos donde vivimos, claro, ¿quién invierte? ¿Quién tiene? Nadie tiene la plata para invertir. l o Entonces, bueno, habrá que salir a buscar créditos internacionales que apoyen estas cuestiones que son ambientales. ¿no? Hablando de inversión, se decía que para poner en marcha la reserva en el Puma hacía falta presupuesto. ¿Esto es así? ¿Cómo está ese proyecto? No, no, no, no, no es. A ver, siempre uno designa presupuesto, ¿no?、Eh, hoy la, la, la puesta en valor de la reserva está trabajándose en la ordenanza, ya está casi. Al salir en ese proceso,、eh, hemos logrado al, algunas cositas, como habíamos dicho, que donde está el Puma ya es un lugar,、eh, un espacio público. Este, pero bueno, hay que ir avanzando y después, bueno, ver qué es lo que se va haciendo. Hemos estado en contacto con Ambiente en la parte de trabajar la remediación de esas, de esas calles que se, que se trabajaron. No, recordemos ¿no? que fue el, el, el puntapié de por qué salió el tema Puma. Así, bueno, con Ambiente ya llegamos a un proyecto de remediación. Que falta que ahora Ambiente lo apruebe, el municipio se acogió a eso. Así, bueno,、eh, creo que estamos en un proceso de avance. Todo necesita presupuesto, pero bueno, estamos tratando de que sea el menor presupuesto el caso posible. El de, c a s o del Puma es una experiencia puntual de este tipo de tensiones que mencionaba, ¿no? Zona es, Roja, claro Zona Roja, definida,、eh, un, un, un, una subdivisión del año 40, hoy propietarios nuevos con ganas de desarrollar algo nuevo. Entonces, había un encuentro, se cobra tasa municipal, se cobra tasa provincial. Entonces, todo un proceso de toma de decisiones. Che, esto va a ser zona Roja, no se va a poder tocar, listo. Por ahí sería que no tendría que pagar tasa municipal. Poniéndome yo en el provincial, a lo mejor tampoco, pero ya sería algo l e p r o s A ver, dar esos beneficios de decir, che, nosotros te lo queremos conservar, lo vamos a trabajar de esta forma. Hay una idea también en Parque Puma que por ahí sí sea visitado por el turismo, en armar un recorrido de especies, de avistaje en el lugar. Entonces, tiene un, que a lo mejor eso podría llegar a generar un recurso para mantenerlo. Entonces, Hay iniciativas, sí, hay cosas, hay que ver que se vaya dando. Pero bueno, también esto lo que se plantea hoy es tener la certeza en cada una de las localidades de hasta dónde llegamos, ¿no? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos allá? ¿Qué hacemos con lo otro? Que creo que es algo muy bueno porque todos nos queda muy claro cuando lo tenemos bien específico. Gracias, Javier. Por favor, d e c i r s e a usted. Gracias.